Gaiso lankideok Juan den astelenean, azaruak emeretzean, ela atal sindikalaren bilera berri bat egindugu Bertan, negoziazioaren mailan ditugun gure ordezkariek, adierazi digute zelandoaz negoziazioak. Ona hemen laburki, bertan hitzegindakoa Ela euskotzen atal sindikalaren ahotsa. Ela informatzen tunelatik. Informatzi batala indartzuak egiten gaituena eta horregatik gaude elakoak. hemen informatzen tunelatik. se ha acordado revisar y actualizar la, la, la actual relación del convenio, que lo que os comentamos otra vez. De esta manera se ha establecido un orden y se van tratando las reivindicaciones según los artículos revisados, es decir, se ha empezado con el convenio de, de adelante para atrás y aquellas reivindicaciones que están hechas en base a esos artículos se van metiendo, aunque aunque la plataforma venga de una manera, se van metiendo ordenadamente según se va trabajando, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el ámbito territorial. Esto, ¿os acordáis que en la reunión anterior estábamos hablando de que había un párrafo que si se ponía o se quitaba lo de la CAP? Sí. Bueno, como al final dijo dijo dio dolores de cabeza en esa historia, lo que se ha decidido es dejarlo como está para que nadie del no, ámbito de, de la capa, serio. Ya tenemos ahora mismo además gente que está trabajando en Eldaya, que está fuera de la capa. <risa> pero es un gel problema. de la reciente en Asturias. De, de los de, seca, de De hijos de ca, seca, se lo comentamos a la empresa, la empresa que No, los, 2000 de sí. los 2000 de asturias a ver ámbito personal esto el ámbito personal si así de memoria os acordáis en el convenio lo que viene como anexo número 1 del convenio es aquí se aplica todo aquel personal y dónde están cuadrados entonces hay lo que se ha hecho es una revisión general de toda esa historia o Administrativos, capataces, eh, jefes de servicio, sí. agente de tren, agente de también, etc. Lo que se esto es una revisión de todo ese persona y de todo ese articulado y se ha actualizado a lo que hay ahora mismo, ¿vale? no tiene mayor historia. Se han eliminado algunos puestos que eran DCF, han acogeado ah, ah, los conductores de Transvía, que, que ahora es agente de Transvía, el agente de operaciones, bueno, todo ese tipo. Nosotros hemos un debate con el software, que nosotros que... Sí, es, sí. Ahí sí, sí, sí, sí, la única que es que, es que eh, el software ahí desaparecía, pero nosotros dijimos que no estamos de acuerdo antes de desapareciese, porque eso en su día se utilizó a la metera, bien por la puerta de atrás, y que lo que tenía que seguir haciendo aunque es un, un puesto que además el otro día he estado buscando un acta y ha aparecido que ese puesto de trabajo se ha amortizaba por un agente de tren en un acta de cuando entonces. Sí. Y, y a pesar de que eso venía ahí, lo que nosotros hemos, y ese puesto ya no se cubre, desde hace 8 años por lo menos, lo que se ha de decir, lo que nosotros decimos es que había que dejarlo allí para que nadie pudiese entrar en esa empresa por la puerta de atrás de Ciudad si Navadego, ¿vale? entonces la historia se queda así eh, no había mayor historia se preguntó por ciertos puertos de trabajo que habían pasado a EPS y alguno como administrativo de instalaciones que a ver qué significado tenía que ser la en las próximas no tiene mayor importancia ¿eh? está todo más o menos no sé, eso, no. eso. igual, igual o sea, como está. objeto, eh, esto ámbito temporal ...pues está por definir, el ámbito temporal lo que dura el convenio... ...ya veremos a ver si es a 1, si es a 3, si es a 5, a 9, a 15 o si no hay... ...eh, veremos a ver qué es lo que da el, el, el convenio y, y veremos a ver... ...eso es de las cosas que, que al final se acuerdan a última hora, ¿vale? ...objeto y naturaleza de las condiciones eh, pactadas... ...se ha presentado texto alternativo estos de la SEMA, claramente... Ver, yo sigo. ¿Os acordáis que la empresa que ha presentado antes de los alternativos la última reunión que íbamos a llevar a los servicios jurídicos? Es un texto sobre... A, a ver, claro. Aquel que hablábamos aquí, que hubo ya controversia... Sí. Porque si sí, a ver si quería decir o si no sé qué, bueno. El caso es que eh, lo tenemos todavía en manos de los servicios jurídicos. Sí, y... bueno, vamos a ver. Ahí estaba leyendo el acta de Mac, eh... 3000 ingenios decía que en el primer párrafo no tenía nada, en el segundo párrafo no tenía la cogeta y en el primero en el primero sí UGT decía que que no sabía por qué se tenía que modificar y el resto de centrales sindicales decíamos que lo teníamos en manos de asesoría jurídica y que lo vamos a mirar. Bien. Y en el acta viene además que la empresa dice que si eso va a suponer un problema, que la que, que la única intención que tenía era actualizar y modernizar el lenguaje del convenio pero si eso va a crear un problema lo deja como, como está haya, vale eso es lo que pone en el acta que lo he leyendo esta mañana bien, eh, compromiso del personal y prelación normativa eso se deja como está en el actual convenio vale bien. organización y tiempo de trabajo jornada laboral propuesta de reducción de jornada mediante diez moscosos que se trasladarán al ámbito de la normativa documento de de guiñen y comisiones Sobre calendarios en oficinas y talleres. Bueno, vamos a ver. Eh, como sabéis, nosotros llevamos una historia de de, de, de días adicionales a los periodos de, vaca de vacaciones en función de la antigüedad eh, que tenían los trabajadores. Es decir, cada 15 años eh, se sumaba un día a los 18.2, a los 21.3, ¿os acordáis? Eh, ...por su parte comisiones ha llevado en esa historia el tema de los moscosos... ...los moscosos significa no estar en función de nada... ...sino simplemente es una reducción de jornada más... ¿eh? ...y que a lo largo del año los trabajadores tienen un número de días... ...para disponer a su libre disposición y retribuidos... ...lo nuestro, eh, en la, la, la propuesta que nosotros llevamos en esa historia nos En Osaquirecha, desde donde partía esta historia, se llaman canoso Canosos por lo de la antigüedad, entonces, sí. le han puesto un nombre, lo mismo que Moscosos, es porque aquel ministro Moscoso dio esta historia, las en, en Osaquirecha le llaman Canosos por el tema de las canas. Bueno, eh, eso está, luego veremos además en vacaciones, cómo está... ...la historia sobre ese aspecto... ...y lo que ha respondido la empresa... ...tenemos otro documento que vamos a tratar luego... ...luego lo veremos... ...y... ...Trenvide, Guiñen y Comisiones han, han presentado... Un, ...un tema sobre calendarios... ...en oficinas y talleres... ...que no lo hemos traído... Porque, pues, ...porque no vamos a traer todo lo que dicen los demás sindicatos... ...pero resumidamente... ...lo que vienen a decir estos es... ...que quieren una ampliación... ...de... de conciliación de días, de conciliación con la vida laboral y familiar un aumento de la flexibilidad y un aumento de jornadas partidas etcétera, bueno eh, en este tema, como sabéis como sabéis los calendarios en tren tanto para oficinas como para baíres están firmados por el ALAB CGT y UGT en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2009, con la inclusión del vale de comida, etcétera, etcétera. Eh, fue el mejor acuerdo que se pudo llegar en hace el entonces, además los afiliados nos, nos dijeron que era un buen acuerdo y que se podía firmar. Evidentemente todo superable. Entonces, eh, nosotros aquí, eh, nada que decir a lo que presentan estos estos sindicatos porque van a más, van por encima entonces bueno, ya responderá la empresa a lo que tenga que responder si a nosotros nos preguntan pues nosotros estamos de acuerdo con que hay que dar más flexibilidad y ciertas cosas que se quedaron por el camino también había una reivindicación en cuanto a los calendarios de que en lo, en, en, en, por ejemplo se ha dado este año además en las vísperas de Puentes la jornada del día anterior al festivo anterior al puente es jornada intensiva pero si no es puente, es decir, si en vez de caer el festivo el jueves para que el puente sea viernes si el festivo cae en viernes y el jueves la jornada no es intensiva, sino que es jornada eh, completa de mañana y tarde, entonces le, lo que nos decía Lizazo y si nos ha dicho algún otro afiliado de talleres es que es ilógico Que, que si en un puente haya jornada intensiva por el tema de mantenimiento, en, en, en un festivo que no hay puente, que es más corto que el puente, tampoco lo puede haber, entonces nuestras reivindicaciones seguirán por ese camino, más flexibilidad para talleres y oficinas, que esas pequeñas historias que quedan se subsanen, Y si sí, sale ampliación jornada, y, y, y ampliación de jornada intensiva, pues un poco lo que hemos reivindicado siempre que no se pudo sacar en aquellas negociaciones, ¿no? Es que tenemos que algo preparado, ¿eh? Y porque si sale el vale de comida, pues sale el vale de comida. Pues nosotros tenemos gente de afiliar en oficinas y talleres. En la plataforma no metimos nada del calendario. No metimos nada de calendario porque tenemos matas de calendario. Mata porque están firmados. Y nosotros, en principio, el calendario del 2009 está ahí. ¡Hala! si en base a lo que Trenbide Línez y Comisiones también han presentado... Comisiones, a ver que Trenvideguien presentó, ha presentado alternativamente también una claro. propuesta para calendarios eficientes. No yo claro. creo que nosotros, si la empresa abre una cita, aquí dice, oye, estoy dispuesto a hablar de calendarios, claro, ya, ya lo que está pactado no nos vale. Entonces, tendríamos que tener preparado algo redactado, bueno en el momento que la empresa sí. Sí, y puede ser lo que te he dicho. Un pequeño spin sobre Pero, lo que hemos hecho ahora. O sea, flexibilidad hay, flexibilidad es lo que y creación de jornada intensiva a los meses de mayo de octubre. Aquí sucede una ¿no? historia... Porque, por ejemplo, hay sindicatos que piden jornada intensiva todo el año. Que, no quiere, en no. oficinas de asurio no quieren. No, quieren. no quieren. Dicen que en verano, que, que la jornada intensiva está muy bien en el periodo que está, pero que para todo el año no quieren. no Flexibilidad, porque eso, claro, llegan a comer a las 4 de la tarde o 4 y media y al final que no, que eso en verano está muy bien porque te da más de sí, pero en invierno es más incordio que otra cosa. De todas formas, para ¿no? nosotros vamos a entrar la, en LAB. lleva una estrategia diferente. Nosotros hemos instalado la plataforma y estamos... Yo, yo he visto que para algo sabe que tenemos que pedir al Santo Padre, ¿no? Pero nada, ¿no? lo que haces al revés, ¿no? Cada día abre una prueba, espita, adaptándose a lo que se pide y se prueba por elevación. Abre una prueba escrita, expusiendo lo que hay encima cada de la pica y la la salida salida salida la Entonces, Basta, eso te lo he puesto ahora y luego ya hablaremos de situación de cada sindicato. Pero el tema este, la va más y dice, y también la presidibilidad de jornada en autobuses y trenes. Entonces eso le tendrá que responder la empresa. No nos sirven partiderios de eso, pero sabemos que no lleve, porque la flexibilidad de un servicio público de coger un tren y un autobús, no tendrá que demostrar eso, con reservas, que es lo que sale en contra de que se le da a pie turnos. Bueno, a lo largo de la sesión sindical de hoy, por no extendiarnos eso, ya vais viendo cómo, por ejemplo, se desmarca la normativa, donde pedíamos 17 semanas por maternidad y 18. Claro. Entonces teníamos cuatro días de no sé qué, ellos cinco. ¿Qué ¿No? pero, o sea, approved... a llegar, ¿eh? Posibilidad de variación de los horarios de entrada, salida y de esta manera reducir la jornada. Dado que en oficina ya se hace, pero está regulado, esta adaptación se debe hacer también en movimiento, tanto en como en trenes. Bueno. Claro, la la además, demás eh, en la Margorda que ha tirado ahora mismo encima de la mesa es esa a la empresa se le ha presentado una propuesta de normativa laboral de faltas, sanciones, premios y jerarquías consensuada ante todos los sindicatos y la última es que ha dicho que que la se desmarca de esa de esa normativa y que va a presentar una que es a más, claro, a a más eh. cuatro, no, todavía no la ha presentado en el comité entre sindicatos ah, sí, sí, que sí, sí. la ha leído pero no la ha hecho ahora, el, todavía presente no. todavía y bueno. esta figura más o menos pues lo mismo. Sí. Que teníamos, eh, todos, pero y, no, no, no. y ese es el camino que lleva a la, la mesa, es decir, se desmarca de todo el mundo se están aislando de todo el mundo y van a más a más ellos ahora bueno, si os parece seguimos, ¿vale? vacaciones días a los dos Sobre los moscosos y eso, la empresa lo ha, lo ha trasladado al ámbito de la, de, de la normativa, de la normativa. Sí, la normativa. sí, eso es. Y, y el CIDA... Eso. eso es. Día, eso. Eso es. Venga, vale. Vacaciones, días que no son propuestos por ELA, que es lo que se comentaba antes, que, que se trabajan en el ámbito de la normativa. Están dispuestos a hablar de ello, pero todo en el ámbito de la normativa, porque ya han anunciado que se va a abrir una negociación en cuanto a licencias y permisos. Ya han anunciado que están dispuestos a integrar la normativa al convenio y a negociarla. Entonces... Sí. ...pero... ...pero vale, vamos por partes, ¿vale? Sí, Espera. ...eh... ...propuesta de la de suspender el periodo vacacional... ...se ese... ...se coge la, la baja... Eh, ...analizar documento de contrapropuesta... ...que es uno de los que he dado hay, ...y se incluye la prima de agente único... ...para el cálculo de la prima de vacaciones... ...bueno, vamos con este aspecto... ...eh... ...tenéis hay un documento que se he pasado... ...que es uno que pone arriba... ...artículo vacaciones entregado el día 13 de diciembre del 2007 que tiene unas anotaciones mías en boli por ahí. Sí, sí, sí, sí. Y que el último la última fase abajo es en rojo, ¿lo encontráis? Sí, sí, sí. ¿Lo tenéis todos? a sí sí, sí, sí. sí, Vale, lo tenéis todos, ¿no? Ese es el artículo que se propone. Este señor? es el artículo de vacaciones. Sí, sí, sí, sí, sí. Esta ¿Qué? el mismo artículo que hay en día se vale, vale. le ha incluido sí, claro. la rima de agente bueno. único para el cálculo de las primeras vacaciones que es una reivindicación que llevamos en la plataforma que a de hoy para las primeras vacaciones no estaba no se contemplaba la, la gente agente cálculo que ya lo han incluido y luego el vale. rajo es un, un, un párrafo nuevo que han metido que viene a regular un poco lo que nosotros pedíamos en cuanto a a que cuando alguien está de, de vacaciones Si cae en periodo de baja, se suspende Si pasáis a esta baja de atrás No, pero empezando por delante Si, sí, eh? ¿Vale? no a, sí, a leer por delante ¿eh? Cuando el periodo ah, de vacaciones es ah, fijado ah, en el calendario abajo, estoy leyendo ah, lo, ah, lo que pone en rojo abajo ah, ¿eh? ah, Cuando el periodo, todo lo demás es lo que viene en, en el convenio actualmente ah, está tan y como y tal Solo hay que ver que en rojo, eso es lo que ha incluido y lo otro que cambia de orden pero que queda igual, ¿vale? empezamos abajo, cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario coincida con una IT derivada del embarazo incluyendo los embarazos de riesgo, vamos a ver primera anotación que se lo hemos a la empresa esto incluyendo los embarazos de riesgo es una, es una chorrada eso pidió el porque decide siempre lo que está eso es, como, como ya viene recogido derivada del embarazo un embarazo de riesgo es derivado del embarazo, pero como la Están en ese plan tan para callarle la boca a la empresa, le digo, no os preocupéis que lo vamos a poner. Es la única razón de que figure ahí, ¿eh? Entonces dice, el parto o la, la estancia natural, o con el permiso de maternidad, se tendrá derecho a disfrutar el periodo no disfrutado en fecha distinta, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que corresponda. No, pues, bueno, esto, es bueno, esto es ley, esto es lo que el otro día trajimos aquí, que era ley, que no nos estaban dando nada, ...lo va a incluir en el convenio... ...para que se sepa, ¿vale?... ...es simplemente para que la gente lo vea... ...y ahora viene la segunda parte, dice... ...cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario... ...coincida con las fechas de suspensión... ...del contrato por paternidad... ...fijadas por el interesado... ...se tendrá de hecho a disfrutar el periodo no disfrutado... ...en fecha distinta al finalizar el periodo de suspensión... ...esto no es ley... ...eh... ...esto es... Eh, en, la, ...en la ley de maternidad y toda esta historia... ...hay un vacío legal... ¿Qué es ese? El los 13 días de permiso del padre. Los días de paternidad tú ahora los puedes coger dentro de las 16 semanas, cuando tú quieras. Entonces, si hay que decidir si, si cumplir la vaca final, vacacional él los pierdes. El de paternidad, no el de maternidad, por él lo, lo pierdo. Entonces, con esto lo que se pretendía, lo, lo que se ponía encima a la mesa lo siguiente, fue alguien que coge, un padre que coge de las 16 semanas, las 10 semanas, las seis primeras, uno obligado para la madre, coge las diez siguientes. Cuando le falta un día para completar el permiso de maternidad, decide enlazar los 13 días de paternidad, para ir alargando, ¿vale? Y a, y a partir de ahí, que pueda coger las vacaciones. Tal como lo recoge la ley, si alguien quiere hacer eso, y, y en el transcurso de esos trece días, le coincide con un periodo vacacional, el período vacacional lo cierre. Los Porque si, sí, la ley lo contenta para la maternidad, pero va para esos trece días de paternidad. Entonces, Lo que recoge esto es esa situación, que tú puedas coger eh, todo un encadenado, de manera que, que la incorporación al trabajo pueda ser lo más tardía y posible. Y se amplía a los dos, ¿vale? Esto es una partida de lo eso es una cosa buena, ¿vale? Eso. Entonces, bien, ahora seguimos trabajando, y esto ya lo tenemos. ...si antes del disfrute en las vacaciones o festivos trasladados de fecha... ...se produce la situación de incapacidad temporal... ...se tiene suspendido el inicio del disfrute trasladándose de fecha... ...lo cae hoy en día... ...esto es lo que tenemos hoy en día... ...y esto qué significa además... ...vamos a ver... ...voy a hacer una puntualización antes de continuar para adelante... ...para que veáis cuál es la diferencia... ...y en esto la sección sindical sí va a tener que dar opinión... ...vamos a ver... ...ahora mismo... ...cuando sucede esto... ...si alguien está de baja todo el año... ...antes de que finalice el año... ...puede solicitar las vacaciones... ...esto que significa... Ponen, se ponen, se ponen. ...antes de que acabe el computo... ...esto que significa... ...que tiene nueve semanas de disfrutar... ...al año siguiente... ...con lo cual... ...ese año siguiente si está de alta puede estar disfrutando... ...de dieciocho semanas de vacaciones... ...correcto... ...esto es así... ...la ley... ...vale... ...la ley... ...la ley... ...dice... Me, y nos han enseñado otro día un texto de un libro de derecho dice que este exceso de comp este exceso de vacaciones no se puede trasladar al año siguiente y en todas las empresas del mundo mundial eh, cuando acaba el año natural el periodo que te que disfrutar lo pierdes en eusco tren no es así porque por por, por costumbre no, por de la, la ley El, no, no, el convenio con el que se acaba mañana, no. la palabra que por costumbre... Por costumbre, sí, a ver, ¿me dejáis un segundo? A ver, ¿a qué no, Alberto? Yo. Lo, lo leyó el otro día el, no, la legislación, legislación. es una legislación, eso es igual que Tracos, la legislación mínima y superior para muchos es esa luego los datos de empresa pueden superar pero aquí no pone nada de eso aquí no pone nada eso y ese no convenio está, da lugar a muchas interpretaciones sí. a ver, aquí el convenio lo que dice hoy en día es lo que Oscar acaba de decir si antes de disfrutar de lo que es el objetivo se tiene suspendido el inicio indicio de de trasladándose de fecha, fecha. de fecha no dice luego, nada más luego presenta un libro de sentencias y jurisprudencia en el que dice en las ocasiones no. si es, este derecho se recoge pero siempre que sea dentro del año natural o en aquellos sitios donde el año natural sea Eh, del 12 de enero al 12 de enero sea un cómputo siempre dentro de ese cómputo lo que sí es verdad es que nuestro tren se hace invadiendo el cómputo del año siguiente y eso a la hora de reclamar podría podríamos reclamarlo como un derecho adquirido y podríamos tener nuestras posibilidades de un juzgado pero eso, Yo, pero eso eh, es en otras empresas es ilegal pero ¿no? vamos, vamos a ver eso? Que jugar? eso no es otra empresa Pero vamos a ver, es lo que hace, a ver, joder, pero vamos a centrarlo, se hace siempre, siempre, siempre, siempre, hasta que un día llegue la empresa y diga que ya no se hace más, porque la ley dice que no, esto es puestos a malas no a juzgado, por uso y costumbre, podríamos ganarlo. Pero actualmente está como está y la legislación dice lo que dice, ¿vale? Entonces, la empresa, para dar concesiones a esta historia, ...propone otra cosa a cambio... ...que es lo que vamos a empezar a leer ahora... ...de acuerdo... ...y dice... ...si la situación de IT... ...tiene lugar... ...una vez iniciada el disfrute... ...es decir... ...tú has cogido las vacaciones... ...y caer de baja... ...una vez de vacaciones... ...ahora... ...te corren... ...en cambio con este artículo... ...no van a correr... ...pero dice lo siguiente... ...se contabilizarán... ...como disfrutados los días... ...en que exista coincidencia... ...con la situación de IT... ...salvo... ...si se produce hospitalización... ...por un periodo superior a cinco días... ...o la causa de la IT tiene la consideración de grave a juicio del servicio médico de la empresa... ...suspendiéndose el disfrute y trasladándose de fecha los días restantes en estos dos supuestos... ...es decir, si ahora alguien coge la baja cuando, cuando está de vacaciones... ...o le ingresan cinco días... ...o si el servicio médico estima que es una enfermedad grave que le ha privado de su actividad rutinaria... Eh, ...ese tiempo que le ha coincidido... Se lo trasladarían de fecha Pero, seguimos Únicamente se podrá trasladar de fecha por motivo de situación de IT Un periodo máximo de 3 semanas por cada año Perdiéndose el derecho al disfrute Del resto de vacaciones No lo disfrutas en su momento Y dice además, en todo caso El disfrute del periodo trasladado Deberá hacerse dentro del periodo del cómputo correspondiente ¿Qué quiere decir? Que la empresa Da algo que no existe hasta ahora pero a quita cambio por sí. quita por el otro lado entonces hay que debatir la hay que debatir si estamos de acuerdo con eso con que se siga haciendo como se hace hasta ahora con cambiamos pero le acotamos la, las fechas y los disfrutes que ha puesto etcétera etcétera esto es una negociación y es vamos a ver si cambiamos cromos o no cambiamos cromos en el acta en el acta que nosotros hemos cogido hasta ahora Todo el mundo ha dicho que lo tiene que consultar, salvo que el GT que ha dicho que se opone de raíz en la última reunión, ¿vale? Entonces, este es el primer debate serio que vamos a tener en ese convenio. y